Estamos precisamente con Damián Miller, como decía recién Olga, para consultarle. Bueno, en, detallada en, un detalle en realidad de lo que. motivo por los cuales dio la marcha ayer y hoy han instalado esa carpa y han pasado la noche además en esta carpa. Damián, ¿qué tal? Buen día. Sí, buen día. Sí, eh, la decisión fue de la familia realizar, este al cumplirse los cuatro meses de la última vez que vimos con vida a Karen, eh, que de, luego de. De esos cuatro meses eh, después conocemos todo el desenlace, ¿no es cierto? Las 48 horas que fue lo que pasó con Karen. Eh, vemos que en los últimos días se ha para nosotros detenido el curso de la investigación y se está haciendo por lugares eh, donde no está siendo satisfactorio, no solamente para la causa, sino para la familia. Y la muestra está con los 16 ADN que se. ...extrajeron y los resultados fueron negativos... ...esto se lo manifestamos antes de conocer los resultados... Eh, ...que nosotros teníamos datos de que lo que se estaba investigando... ...no era el círculo de Movilio... ...sino no sé qué fue lo que se investigó... ...y, y bueno, el, el tiempo nos dio la razón... ...y, y esperamos ahora este, una nueva línea de investigación... ...que, que pueda llevar adelante... Eh, ...la justicia conjuntamente con la policía... ...para ver si podemos dar con... los verdaderos responsables del asesinato de Karen... ¿no? Eh, ...sabemos que... Eh, ...hay un detenido... Eh, ...que ya está procesado en la causa... ...pero... ...necesitamos también... ...encontrar a, a, a, a, a los restantes... Eh, ...esto no puede ser, que no se sepa... Eh, ...en algún lado se tiene que, que filtrar la... ...la, la información... Y, y, y, la, y la policía fundamentalmente tiene que saber, tiene que conocer quién es, quién es el verdadero círculo de, del principal detenido y, y, y a partir de así comenzar con la nueva línea de investigación para poder llegar a dar con los otros responsables. Ustedes están convencidos, también nos Edith también nos dijo lo mismo, que están convencidos que no solamente Movilio ha sido el, el, el autor, el único autor del crimen. De... Sí, porque eso lo demuestran la, las pericias científicas. Eh, el resultado de los ADN dan patrones genéticos de, de tres personas masculinas, y uno de ellos ya está eh, confirmado que es movilio, y faltan encontrar en a los otros dos. Así que estamos y, convencidísimos, eh, porque creemos que la justicia en principio había trabajado muy bien, pero ahora no sabemos qué es lo que pasó, que se está yendo de las manos y... ...y no podemos encontrar a, a, a los restantes. ¿Por qué motivos creen que se ha desviado la investigación... ...hacia un lugar en donde no, no se han encontrado resultados positivos? Eh, creo que han sido fallas más que nada, ¿no? Porque a lo largo de este tiempo hemos ido descubriendo cosas... Eh, este, ...de informes policiales, por ejemplo, preliminares... ...donde... Eh, este, Había un auto en el momento que llega la policía eh, cuando se encuentra el cuerpo de Karen, que no pudieron detener, pero eso no figura en el informe. Uh -huh. eh, cuando se detiene a Movilio, había un policía en la casa de Movilio que no tampoco figura en el informe y no sabemos quién es, pero eh, este, la misma policía comenta esto y, y no está en el informe. Eh, luego, cuando se toma... Eh, o sea, hace todo el informe del, en el ciber. El último lugar donde se lo vio con vida, Karen, eh, este, se estaba individualizando mediante las cámaras a una persona que no era Karen eh, y se secuestra una máquina que no justamente fue la que estuvo sentada Karen. Y, y bueno, después recorriendo nuevamente el video se observa que dos horas después. Este, realmente aparece Karen, aparece sola porque en la primera instancia eh, estaba una piba con dos chicas más uh -huh. y, y cuando en realidad Karen había estado sola, esto lo demuestra en el video. Y no estuvo en una máquina, sino en otras, en otras dos máquinas siguientes. Este, y, y bueno, se secuestró tarde y hoy no sabemos si está peritada no está peritada esa máquina, así que hay una serie de. irregularidades por ahí de los informes policiales que, que hacen de que esto no no no no no, no llega al término que nosotros esperamos en forma inmediata ¿No? Eh si bien se trabajó en el primer momento con los canes y se pudo eh localizar al primer a este al detenido pero después de ahí ya perdimos todo el tipo de pistas y, y y bueno esto no no no le ha caído para nada bien a la familia por eso hemos decidido también este eh, no solamente hacer la marcha, sino acampar y estar un día, explicarle a la gente para que eh, esto no, no, no se olvide y, y que no sea un caso más de lo que ya conocemos. Eh, ojalá que la justicia tenga la oportunidad de, de, de ser ejemplo y, y, bueno, no queremos perderla nosotros con el caso de nuestra sobrina. Van a entrevistarse con el juez, ¿no es cierto?, y plantear, imagino, todo esto. Sí, el juez si bien nos ha recibido todas las veces que hemos pedido hablar con él, Creo que esta no va a ser la exención, en, en unas horas más vamos a pedir hablar con él para ver este, cuáles son las nuevas líneas de investigación eh, que van a seguir este, o cuáles son los nuevos datos que le han aportado los, la, la gente que ha llamado a Descara. ¿no? Mm -hmm. eh, sigue la, eh, el pedido de toda la familia, en su momento hablamos con la mamá de Karen, de que quien haya visto algo, que se acerque a la justicia y que no tenga miedo. sí, sí eso lo decíamos también ayer al final de la de la marcha a, a los vecinos a a los amigos este a los compañeros que nos están acompañando permanentemente que si conocen de gente que al menos haya visto a Karen pasar por algún lugar que nos que nos avisen nos comenten o vengan la justicia tiene la obligación de de preservar esa a ese testigo Porque a partir de así se puede abrir una una nueva línea de investigación. No pedimos que nos vengan y concretamente nos digan que eh, fue fulano de tal. Si tienen ese dato y quieren darlo, mucho mejor. Pero si no, que nos digan eh, un dato mínimo, que la vieron pasar a Karen a tal hora, en tal lugar, andaba con tal persona o estaba sola. Y, y eso nos va a servir como para ir tejiendo eh, este, una línea de investigación que después puede dar con un resultado... Este, positivo para, para la causa y para la familia. ¿A qué hora tienen previsto entrevistarse con Musi? No sé. eh, nosotros habíamos hablado al mediodía, no sé esto que que irán a resolver los papás de Karen, que son los que, digamos, un poco organizan todo esto. Nosotros colaboramos, ayudamos, apoyamos, pero son ellos los que tienen la, la, la, la primera y última palabra. ¿no? Bueno, muchas gracias, Daniel. No, gracias a usted.